Y al final del espacio publicitario volvemos a aparecer, pero ya pasaron esta vez tres minutos del mediodía. Y en Radiocracia continuamos con la construcción de comunicación comunitaria, esta vez entrando en contacto telefónico con Esteban Rodríguez Alzueta. Buenos días, Esteban. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Esteban, este, le, déjame contarle a la audiencia rápidamente que sos abogado, que sos magíster en ciencias sociales y que también ejerces la docencia, sos investigador en la Universidad Nacional de Quilmes y en la de La Plata. ¿Digo bien, Esteban? Sí, así es. Muy bien, estamos, eh, queremos hablar con vos, este, más allá de la cantidad de laburos que tenés, digo, por todos los libros que tenés editados y por tu larga trayectoria, estamos eh, en contacto con vos porque queremos hablar de algo relativamente reciente y que empezamos a enterarnos la semana pasada con esto del G20 y este, el apuro del gobierno por meter un reglamento este, que le permite, por ejemplo, a la Policía Federal disparar sin uh -huh. dar la voz de alto y sin que medie una agresión directa previa. ¿Es, este, es así como, como nos enteramos más o menos a través de los titulares, Esteban? Sí, por lo menos esa es la, la, la, manera, la manera en que lo están presentando también lo, lo, lo, los, medios, los grandes medios nacionales también, ¿no? Eh, y no es, para, no es tampoco para desmerecer esto porque sabemos que que hay un tándem ahí, ¿no? Entre, entre, el periodismo, oh, entre el periodismo exitoso y, y el funcionariado, ¿no? Digo, entre el periodismo que le cubre las espaldas, que, que, que blinda de alguna manera a los funcionarios en, este, en sus tareas también, ¿no? Entonces me parece que, que, que está bien presentarlo de esa manera de, de que hay que, leer, hay que leer un poco, hay que leer las declaraciones de Patricia Bullrich al lado de los titulares de Clarín o al lado de los titulares del diario de la nación ¿no? de tn que son de alguna manera como ya te digo este, los que se encargan de traducir de traducir y mandar los mensajes y digamos y que los mensajes que, que construye el gobierno lleguen digamos a, a quienes tienen que llegar también ¿no? Es, es así, Esteban, porque además es como, hay como una configuración donde un titular se escribe de una manera como pensando para en ponerle en la boca al núcleo duro de los votantes de Cambiemos una explicación para todas este, las preguntas que se pueda generar en distintos lugares de la sociedad. Digamos, Cambiemos sí, sí. tiene a lo largo de esta breve historia en el Ejecutivo Nacional, ya lo tiene a Rafael Nahuel, a Santiago Maldonado... Tiene una, una larga lista de represiones, este, desde que ni bien empezó, digamos, ni hablar de la represión sí. en Cresta Roja y tantos otros eventos que algunos se me está, se me está escapando: presos políticos, sí. este, una configuración realmente inesperada para muchos que veníamos en carrera de decir, che, bueno, qué bueno, vienen creciendo los, los derechos de las minorías, el derecho ciudadano, realmente sí. este, teníamos. Pasa que, sí. Lo que pasa es que, que este gobierno está haciendo política a través de la desgracia ajena, ¿no? o se ha convertido la seguridad en la viviría de la política, porque cuando un gobierno no puede hacer política, por ejemplo, con el trabajo, porque cada vez hay más desocupación, cierran la fábrica, cuando no puede hacer política con la salud y la educación porque se transformaron en, en, en carteras objeto de, de ajuste, cuando no puede hacer política a través de la seguridad social porque hizo una reforma previsional que dejó a los jubilados ¿no? en una situación eh, cada vez más vulnerable, cuando no puede ser política a través de traer la vivienda porque las tasas se fueron por los aires, cuando no puede ser política a de través del consumo porque las tasas este, y la inflación se va comiendo el salario. Entonces, le quedan muy pocos espacios al gobierno para presentarse merecedores de votos en el mercado político. Entonces, uno de los pocos resquicios que le queda es la, es la seguridad. Entonces prometen más policías, más armas, más penas, más sentencias, más cárcel a cambio de voto. Entonces, por eso digo que la, la, la seguridad se ha transformado en la vidrida de la política, y aparte, como bien vos dijiste recién, me parece que el gobierno, a través de, de esta resolución, como de otras tantas, este, le manda mensajes este, a la hinchada que supo reclutar en las, en, las en las elecciones anteriores. ¿no? Es una manera de ir testeando, testeando eh, las el consentimiento de, de la vecinocracia, ¿no? Porque digo, la, la vecino digamos, gran parte de esa vecinocracia forma parte del electorado, del elenco estable del electorado, digamos, de, de, de Cambiemos, ¿no? definitivamente Esteban definitivamente y además hay un componente este que es este bueno la eh, falta de profesionalismo histórica de las fuerzas de seguridad de la falta de apego a los reglamentos ahora hay directamente un reglamento que le estaría permitiendo a las fuerzas de seguridad este ensayar esta mano dura de la que también este, hablabas de la que también no, no no hablabas bien sino que la describías muy bien y describías cuáles son los mecanismos que hacen que el gobierno sí. recurra una sí. y otra vez a esta violencia. Sí, Igual, igualmente yo no, yo no subestimaría a los policías, ¿no? Yo creo que los policías saben, saben muy bien que tienen un problema con este tipo de reglamento, porque contradice también lo que fue su formación profesional, ¿no? Ellos saben, digamos, o sea, a ver... También parece que el gobierno con esta resolución está también sembrando de pistas falsas la propia labor de los policías de todos los días. Los policías saben, digamos, de que... Digamos, a ver, no es fácil matar a una persona, no es fácil desenfundar un arma, apuntar y disparar. O sea, los policías saben, digamos, que pueden tener un problema porque saben que van a ser llamados a rendir cuentas, porque saben, digamos, que este, no, no se puede esconder debajo de un escritorio, digamos, a, a una persona que mataron, ¿no? Entonces, y además, convengamos que también no estamos en la década del 90, hoy, hoy en día hay muchas organizaciones sociales. ...movimientos sociales que han agendado... ...la violencia policial como un ítem central... ...hay más organizaciones de derechos humanos... ...muchas de las cuales han, han, han tomado... ...a la violencia policial como el tema central... ...entonces... ...y además los policías también saben que... ...el poder judicial no es un bloque monolítico. Es que ...los jueces no escriben siempre... ...la misma sentencia... ...que tienen diferentes criterios... ...que tienen diferentes libros en su biblioteca... ...y por tanto tienen diferentes interpretaciones... ...también sobre la ley... ...entonces digamos saben que, que pueden llegar a, a ya, que, van, que tienen serias chances de ser llamados a rendir cuentas por los hechos que cometieron y, y, y pueden pas y, y, digamos, y le puede costar caro, no solamente porque pueden perder el trabajo, con todo lo que eso implica, un trabajo estable. ¿no? sino también este, pueden llegar a pasar una temporada digamos, en una unidad penitenciaria. Pensemos que en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires concretamente, en, en, los tribunales, en, en el Servicio Penitenciario Federal, pero también en el resto del país, hay, pabell hay, hay eh, pabellones enteros, eh, pabellones de fuerza, que están repletos de policías que cometieron delitos, eh, muchos de los cuales por homicidio. Entonces, digo, los policías saben que no la tienen fácil, saben que tienen que saber discernir entre lo que es falso y lo que... Y entre lo que es falso y lo que... Este, o sea, entre lo que es mentiroso y lo que dice la ley. ¿Se entiende? Porque sí, a mí me sí. parece que está... Re... Esta resolución, discúlpame que, que, que, que quiero, quiero decir algo más, este, esta, esta resolución eh, que la dictó el Poder Ejecutivo, eh, por un lado está sobreactuando porque está de alguna manera volviendo sobre cuestiones que ya estaban dichas en la legislación de fondo en el Código Penal en el artículo 36, sobre cuándo se puede usar, por ejemplo, este, la, legítima, la legítima defensa, ¿no? Eh, aunque Innova, por ejemplo, eh, eh, en esto que vos decías recién vos, cuando agrega la nueva causal de que, puedo, de que, de que debe usar la, la, el arma de fuego cuando una persona está en paz. Eh, ahora, se trata, de una, se trata de una resolución ministerial que no, no está por encima de una ley. O sea, esto lo tienen que saber los policías, seguramente los policías ya lo están discutiendo en las comisarías también, porque los policías no es que este, no, no, no aceptan, aceptan sin mal lo que le dice el jefe, el jefe, el funcionario de turno, sino que todo el tiempo están conversando sobre este tema, porque a ellos les genera también mucha angustia no saber qué puede llegar a pasar mañana, el, digamos, si llegan a matar a una persona, porque ellos saben que, que el, funcionario, el funcionario los está... Su Los está, los está chuseando ¿viste? Como, como perros para que salgan a matar y después el día de mañana si matan a alguien digamos no va a haber una obediencia de vida que los rescate no va a estar la familia policial que los ampare digamos van a estar solos frente a los tribunales ¿Se entiende? Entonces, sí, sí, sí. sí. Este, sí mi, mis es. preguntas trataban de, de ir rodeándote, Esteban, para justamente eh, acercarnos a ese punto de vista donde eh, quería confrontar a ver si, eh, si, si era lo que me parecía de que se los estaba embalentonando y que por ahí justamente en muchos lugares de las fuerzas de seguridad, por ahí inclusive en el interior en donde la cosa parece que se vive de otra manera, este, no íbamos a ver una intensificación de la violencia esta que ya, que ya está bastante establecida. Bien decís que por supuesto ah. los profesionales de la seguridad están sacando cuentas a ver si esta este, necesidad o esta per permisividad a los policías de disparar, cuando resulten ineficaces otros medios no violentos, dice Patricia. Sí. Este, si eso no iba a repercutir directamente, lo estarán estudiando. Yo te quería aportar un dato que surge justamente de lo que viene pasando en la Argentina con la violencia de género, porque es realmente alarmante. En la Argentina hubo 13 femicidios en los últimos días, y de los femicidios que vienen ocurriendo eh, este año, el 23% han sido realizados, o sea, fueron llevados a, adelante Por miembros de las fuerzas de seguridad. O sea, que puertas adentro de la casa también hay una, una violencia de este, de este grupo del que estamos hablando. Por supuesto que hay diferentes razones, diferentes vertientes que van a terminar en la muerte de, de, de nuestras compañeras, de nuestras hermanas, de nuestras hijas. Esteban, ¿realmente estamos frente a un, a un abismo, como nos parece a muchos, o, o va a quedar todo medio ahí en una tiniebla como vos decís que por ahí la, la, los agentes de seguridad están un poco estudiándolo y especulando mira mí, a mí me parece que que, que en realidad este, este tipo de resoluciones sigue poniendo a la argentina en callejones sin salida en lugares cada vez más difíciles porque se autorizan los diálogos no digo me parece que hay que leer ¿no? hay que leer el gatillo policial el gatillo policial al lado de Este, el aumento de los linchamientos, al lado del de aumento de casos por, de, venganza pro, de venganza privada, al lado de este, en, las quemas de vivienda, las quemas de vivienda de personas que han sido este, identificadas por vecinos como este, ladrones o, o agresores sexuales también. Digo, me parece que, que este, este tipo de. de de, de, de resoluciones no crean este, eh, eh, condiciones para hacer frente a las complejas conflictividades con las que nos estamos midiendo en la Argentina, sino que me parece que, que, que, que es fulbito para la hinchada, ¿no? es, es, es para la eh, galería, me digamos. parece que, que es un guiñe de ojo A, a, al punitivismo que, que, que, viene, que viene por lo bajo también, ¿no? Que viene reclamando desde hace. que, que viene reclamando mano dura, concretamente, ¿no? El Digo, punitivismo criollo. que viene reclamando mano dura. El punitivismo criollo acéfalo, digamos, la, la, la encontró a, a Patricia y bueno, ahora es como que se está juntando. se está juntando esa pieza que uno, bueno, no la pensaba realmente, ¿no? Exactamente, y de esa manera se adecua también a la retórica regional también, ¿no? Ahora con Bolsonaro muchos creen que, que digamos, muchos funcionarios creen que pueden rápidamente colarse eh, este, en esa, con esa retórica, pero se olvidan de que, de que Argentina no es no Brasil, ¿no? Que la trama política la trama social no es la misma que la de Brasil, en Argentina no existe la desertificación institucional este, en, en cualquier barrio, en la, en, la, en la Argentina hay organizaciones sociales organizaciones sociales, de, eh, organizaciones sociales que, que, le, que le pusieron una lupa a la policía y que saben que están encima de ellos y que van a ser llamados a rendir cuenta, entonces digo ¿no? es, es para alarmarse y salir a responder como, como estamos haciendo ahora nosotros, pero tampoco es para decir, bueno, eh, esto, este, Es un camino, digamos, este, que, no, que no tiene vuelta atrás. Me parece que es una disputa, otra disputa abierta, o forma parte de las disputas abiertas que, que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Que estamos teniendo y que además este, ojalá sea eficiente para que conservemos este nivel de democracia al que, al que habíamos llegado en algún momento y que empezamos a notar que se deteriora, Esteban, porque la verdad cada vez que escuchamos hablar de déficit cero parece que están hablando de democracia cero, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero lo que pasa es que nosotros, todas las organizaciones sociales, también tenemos responsabilidad en esto, ¿no? O sea, no solamente funcionarios, sino también, digo, porque muchas veces eh, nosotros contribuimos a empoderar a las víctimas a las víctimas que también eh, eh, se encargan de clausurar también las discusiones. También, ¿no? Me parece que eso es también es para charlarlo en otro momento, con más tiempo, pero digo, no, no, no, esto no es solamente responsabilidad de, de, de, de este gobierno, sino también de, de los movimientos sociales y el tratamiento que muchas veces el periodismo ensaya sobre determinados hechos porque cuando le pone el micrófono a la víctima, digamos, también... Eh, está poniendo eh, está poniendo los problemas en, el, en un terreno de emotivo de eh, no entra en lugar ningún tipo de consideración y eh, de, de reflexión sobre las cuestiones. También, también ¿no? demagógico, digamos. También demagógico, también. no Entonces, me parece que, que, que, que, que no es un, en ese sentido te diría que no es solamente un problema del gobierno, sino también de muchas organizaciones progresistas, también de que con nosotros también contribuimos de esa manera a, a poner las cosas en lugares difíciles. no Desde el momento que, que, que le hacemos un guiño de ojo a estos castigo, castigos emotivos, y ostentosos a través de linchamientos simbólicos en redes sociales, a través de eh, scratches en, en los espacios de trabajo, lo que me parece que no, no, no, pone, los, no pone los conflictos en lugares más, este, en lugares este, eh, eh, más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, que nos dejan mejor parados para poder encararlos, sino que digamos los clausuras, ¿no? Los clausuras. Yo siempre repito algo que decía Pierre Bourdieu decía, bueno, que, que la, la, la muerte de, la, digamos, la, la muerte de una mujer embarazada en una salida bancaria, la asesinato de una, una, una mujer embarazada en una salida bancaria, tiene la, la, la, la capacidad de no generar divisiones, el tratamiento sensacionalista sobre esos hechos o, o la indignación que estos generan, digamos, tiene la capacidad de no generar divisiones, más ya que si vos seas de River, de Boca, kirchnerista, trosquita o macrista, todos nos vamos a sorprender diciendo qué barbaridad, cómo puede ser, ¿entiendes? Uno, uno averigua esos consensos químicos o afectivos en la indignación que suscitan este tipo de hechos, me parece que cuando sentamos a la víctima indignada frente a, a contar ese, estos hechos, a hablar estos hechos, la víctima podrá saber, este, podrá decirnos su dolor y hay que comprenderlo y, y no hay que negarlo y hay que cuidar a la víctima, pero tampoco, digo, la víctima tampoco sabe nada muchas veces sobre las conflictividades sociales que están detrás. Y muchas veces cuando sentamos a la víctima, eh, muchas veces, y, y, y la centralidad que muchas veces le da a la víctima, termina justamente eso, clausurando las, las discusiones que, que tendríamos que abrir frente a estos hechos. también ¿no? El análisis, el análisis serio. Bueno, es parte también de la formación que tenemos que buscar permanentemente desde los medios de comunicación. Una, una gran responsabilidad de lo que ocurre este, la tienen los, los actores de los medios de comunicación. Estamos hablando, querida audiencia, con Esteban Rodríguez Alzueta, y te te cuento, Esteban, que ahora en este minuto estoy compartiendo un breve análisis que hiciste en tu Facebook de este, una nota de Horacio Berbisky tirar primero y preguntar uh -huh. después, que está en tu Blogspot, así de esa manera nuestra audiencia a un solo clic va a tener eh, acceso a tu trabajo, por supuesto, te estamos sumamente agradecidos por este encuentro, Esteban, y quedamos entonces, como vos decías, eh, quedamos, te comprometemos para un encuentro a futuro no muy lejano, en el que podamos desarrollar en una, una charla un poquito más extensa por ahí todas estas aristas de una, de una realidad en la Argentina que nos preocupa y que nos concierne a todos, por supuesto. Estamos muy agradecidos, sí. Esteban, y tenés el no, micrófono gracias. a disposición, ¿eh? No, no, gracias a ustedes, saludos al equipo y, y bueno, seguimos hablando cuando... cuando... Cuando ustedes puedan. Dale, cuando podamos y además cada vez que la situación lo amerite. Un, un, sí, sí. un abrazo. Vamos a, tener, vamos a tener, vamos a tener pretextos. Eso, eso. Un abrazo y que tengas buen resto de la jornada, Esteban. Bueno, gracias y saludos al equipo. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos con Esteban Rodríguez Alzueta.